Bueno, en el, como vos decías, en el marco del 3J, eh, una de las actividades que va a surgir va a ser el día domingo 2 a las 11 de la mañana, juntarnos a restaurar el mural de Silvia Vázquez Colques, eh, un caso nuestro de acá de la comarca. Eh, nos falta Silvia desde el 4 del 6 del 2017, nunca apareció su cuerpo. Eh, venimos como muy golpeadas de todos los hechos que vienen sucediendo, por la lesbicida de barraca y demás, y bueno, entonces pensamos qué opción hacer para interpelar a la sociedad, ¿no? En ese marco, bueno, van a hacer la restauración de este mural que ya tiene bastante tiempo también en nuestra comarca y que es un espacio, ¿no?, de, de visibilizar eh, lo que ocurre con, con las mujeres. Sí, es un espacio de visibilización, es un espacio de lucha. Eh, de ahí mismo, de ese lugar donde vamos a restaurar el mural, el día lunes a las 4 y media de la tarde va a salir la marcha eh, que va a venir hasta Casa de Gobierno. El domingo vamos a publicar el recorrido también en las redes eh, para que la que no pueda hacer el recorrido completa pueda sumarse en alguna de las instancias. Eh, vamos a finalizar con un documento que estamos escribiendo a todas eh, las que formamos parte de la Asamblea Transfeminista de 3J. Eh, también va a haber un poquito de fuego ahí, eh, vamos eh, a, a generar un, un espacio de, de concientización ¿no? y, y, y demostrar que estamos acá, ¿no? para todas aquellas mujeres que están sufriendo violencia, eh, que sufren el acoso en su familia, en su lugar de trabajo, el mensaje es ese, estamos acá y bueno nos organizamos eh, y, y la peleamos entre todas, es así. Todos los años hay consignas relacionadas a la marcha del Ni Una Menos. Tengo entendido que este año está relacionado bueno al hambre, a todo lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Sí, eh, veníamos como desde que el primer Ni Una Menos del 2015 reclamando, eh, en, o sea, manifestándonos contra la violencia machista y al día de hoy es como que van surgiendo más factores y eh, las mujeres estamos pasando hambre las mujeres de los barrios populares somos las más golpeadas eh, así que bueno el lema de este de este año la bandera va a ser contra el hambre y el y el saqueo eh, más revolución feminista trans feminista eh, y bueno invitamos a toda la comunidad no sabemos que, que muchas de las que, que sufrimos en algún momento violencia o que estamos atravesadas en este momento por denuncias nos vamos a venir a la marcha nos cuesta salir Así que bueno, también eso, eh, decir que desde el lugar donde estén, eh, así compartan un flyer, eh, nos ayudan a visibilizar esto que nos está pasando. Eh, y bueno, y las que podamos estemos acá, pongamos el cuerpo, pongamos el cuerpo por las que no pueden, pongamos el cuerpo por las que... Eh, Que, que están en este momento siendo atravesadas ¿no? eh, por esta, estos casos de violencia, que lamentablemente terminan en femicidios. Eh, también desde la comisión organizadora hicimos un, una recopilación de todos los femicidios, travesticidios que hubieron en Río Negro y eh, recolectamos 73 casos, 73 casos de mujeres que han sido aliadas, apuñaladas, pobres parejas, eh, que dejaron hijos, eh, Y bueno, ese es un poco eh, el mensaje. ¿Qué más tiene que pasar eh, para que esto termine? Claro, reiteramos las actividades. En un principio están convocando el domingo, eh, que es 2 de junio, a el mural hay que llevar bueno como lo, lo que pueda servir digamos para la restauración. Sí, eh, hay un flyer por ahí, pedimos pinceles, telas que tengan en desuso, eh, pintura también, el, el que quiera colaborar y tenga. Y el que, el que sepa pintar y que se dé maña eh, también puede sumarse con nosotras. Eh, vamos a estar ahí, vamos a tratar de poner música, de hacer una jornada ahí eh, entre, entre los otros. ¿no? ¿A partir de las 11? A partir de las 11 de la mañana, Bien, sí. Y luego convocamos entonces a la eh, marcha, la movilización del Ni Una Menos, que va a ser el día lunes. El día lunes, 4 y media de la tarde, convocamos ahí. Eh, surgió de la última asamblea también eh, poder ir de negro. Eh, marcando como un luto por las, por las cosas que nos viene pasando eh, por, lo, por el último feminicidio hubo también en Barracas, eh Lescidio. Eh, y bueno, aportamos a eso, apostamos a, a la unión, eh, a hacer sonoras entre nosotras. Eh, y bueno, nada, también agradecemos mucho a, a todas las personas que nos acompañan, eh, bueno, Radio Encuentro eh, en TV eh que que siempre nos hacen notas, los sindicatos que también colaboran con con alguna que otra pintura, con tela para las banderas. Así que bueno, esto lo hacemos entre países.